Buenas noches queridos amigos de Puente Alto Una vez más nos encontramos en la frecuencia de esta amistosa y querida radio Radio Puente Alto 107.5 Después de haber pasado por la experiencia auditiva del rock y la música contestataria que representa el sentir de tanta gente Vamos ahora a relajarnos vamos a un poco y vamos a, a hablar de nosotros, vamos a hablar de nosotros los seres humanos. Y vamos, voy o meterme de una manera más directa en problemas que son bien concretos. Por ejemplo, hace unos días se celebró, hace dos días en realidad, estuvimos conmemorando el Día de la Diabetes. En el planeta, en el mundo, la Organización Mundial de la Salud instauró el 14 de noviembre como el Día para hablar de la Diabetes. Hoy. Existe un problema con el, con, el, con el crecimiento y el aumento de la diabetes. Porque hay que crear conciencia de esta condición que adquirimos nosotros, producto de distintas circunstancias que las vamos a n u m e r a r más adelante, y que tiene muy preocupada a las instituciones a nivel internacional y también local, por el tremendo impacto económico negativo que generan estos problemas de salud a los que llegamos. Casi en un 90% por nuestras propias manos. Si bien hay un factor en algunos tipos de diabetes que tiene que ver con lo hereditario, también la gran mayoría de las diabetes son por los hábitos de alimentación y las formas de vida, como vivimos. ¿no? Por esta razón, fue que se instauró una fecha para hablar en todo el mundo acerca del tema de la diabetes. Para hacer conciencia entre, entre la población. Y hay que destacar que tanto las causas, síntomas y los métodos de tratamiento efectivos asociados a la diabetes, que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del año 2010, piensen, en el año 2010, en esa época afectaba a un 9,4% de los chilenos mayores de 20 años. Es decir, hace 7 años, el 9,4% de los chilenos mayores de 20 años estaban con problemas de diabetes. ¿Qué es lo alarmante? Según el mismo estudio, en Chile hay más de 1.700.000 personas que presentan diabetes, pero a la fecha, al día de hoy, eso tiene que haber aumentado. Porque no se han tomado medidas eficaces que ayuden a detener el avance de este problema, de esta enfermedad. Siendo que además, hay que c o n s i d e r a n d o que la diabetes es la tercera causa de muerte en el país, la tercera causa de muerte, con 4 7 2 6 0 0 s Fallecido entre el año 2000 y 2015. Estas son cifras del Instituto Nacional de Estadística. Lamentablemente no tenemos cifras y、si、cifras actuales porque hacer una encuesta a ese tipo de evaluaciones tiene un costo. Y ustedes saben que los dineros no siempre se destinan a este tipo de preocupaciones. Hay un académico, g e r m a n n Fanderstam, que es de la Universidad del Paraíso, que hace pocos días señaló que el Estado. El Estado chileno no se ha preocupado lo suficiente por disminuir los casos de diabetes en el país. Él dice que en este momento, solamente en el mundo hay más de 400 millones de diabéticos y se calcula, según las proyecciones de crecimiento, que en 20 años esto podría aumentar el doble. Como esto pasa en todos lados, también en Chile. Sabemos que en Chile, decía s un poco, que hay 1.700.000 personas que padecen diabetes y esto. También le decía que es la tercera causa de muerte en el país. Ahora, las causas de esta enfermedad indican que el 54% de los casos se debe al sedentarismo, el 25% por los niveles de obesidad. También hay un impacto menor, el 3%, por el consumo de tabaco y hay otras causas que se distribuyen en el 18%. Fíjense. Alimentación y vida sedentaria, es decir, nosotros mismos nos estamos provocando esta enfermedad. Según la Federación Internacional de Diabetes, porque están organizados a nivel internacional, esta patología crónica en el mundo es la causa directa de muerte de más de 5 millones de personas por año. e o sea, 5 millones de personas que dejan de existir con una vida. Las condiciones finales de un diabético son bastante complicadas. Y genera gastos cercanos a los 550 mil millones de dólares, mucho dinero, que se gasta en mantener, en proteger, en todo lo que significa curar a las personas de este tipo de enfermedad o mantenerlo. Pero el principal problema, y esto lo reconocen los organismos internacionales, es que si tenemos una cantidad tan grande de personas con diabetes, ¿ya? hay un tremendo indicador, una tremenda cifra que dice que. Alrededor de 180 millones de personas no han sido todavía diagnosticadas. Es decir, 400 millones de diabéticos, pero hay 180 millones que no se han diagnosticado. De una enfermedad silenciosa. En este programa yo les quiero comentar acerca de esto y también entregar algunas pistas, c ó m o ustedes pueden tomar alerta y, y tomar preocupación y se ocupen, más que preocuparse, se ocupen de tomar algunas medidas y detener el avance de este problema. También, el, este, este académico de la Universidad del Paraíso, Herman Van der Stam, él, él califica esta enfermedad. e s t o es una persona muy prestigiosa en el campo de la salud. Él, él dice que esta enfermedad es el mal del siglo, es la, es la enfermedad de la época que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque está relacionado con la alimentación y porque sabemos de que las políticas públicas de los estados no ayudan mucho en prevenir, en controlar la ingesta. De este tipo de alimentos y la fabricación y la producción de alimentos que contienen factores que empujan al no funcionamiento del páncreas y empujan hacia la diabetes. Por lo tanto, hay que tomar medidas drásticas. Por ejemplo, bueno, como aquí en este país todo se mide por dinero, una, una manera sería subirle los impuestos a todos los tipos de industria de alimentos procesados. O sea, que cuesten más caro, que se haga más difícil para la gente. Adquirir estos, estos problemas porque al final nos pegan a todos igual, porque del presupuesto de la nación se destina dinero para, para darle una solución a estas personas. Hay que estar comprando y h a b i l i t a n d o l o s medicamentos, instrumentos, capacidad de personas. Es un gasto. ¿Es un gasto para qué? Para tratar de corregir algo que es evitable si yo prevengo, si yo educo a la población. ¿Se fijan que este es un tema en general? Siempre estamos llegando al tema de la educación. Y cuando hablamos de la educación, estamos hablando también de cómo le enseñamos a las personas a valorarse y a usar su propio intelecto, usar su mente para protegerse. Pero en todo caso, este es un mercado gigante, es un tremendo sistema que nos tiene muy acorralados, muy apisionados y, y estamos condenados a vivir así mientras no hagamos algo distinto. Este domingo hay elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Esperemos que el porcentaje de personas que m a n i f i e s t a su opinión aumente, porque además, si usted no vota, después no se queje. Ahora que si, muchas personas dicen, bueno, ¿y por cuál de todos estos votos? Esa es otra historia también. Pero llegamos a esto por nosotros mismos también. Fíjense que llegamos a esta situación por culpa de nosotros mismos. Costó muchísimo recuperar la democracia. Cuesta muchísimo también recuperar la salud. Pero después hay que mantener la salud con hábitos sanos, con disciplina. Recuperamos la democracia y este país está de nuevo enfermo porque no tuvimos buenos hábitos, porque no hubo disciplina, porque no hubo control y nos relajamos. Todo se puede extrapolar también de esa manera. Así que hay que estar consciente de los problemas que agarra esta enfermedad, porque, mire, ¿qué pasa? Si usted no lo sabe, una persona con diabetes puede quedar ciega si no se controlan todos los años sus ojos. Puede generar una insuficiencia renal y es probable que termine en diálisis. O en un t r a s p l a n t e También puede desarrollar úlceras en los pies que terminen en amputaciones. Todo esto, además de los accidentes cardiovasculares que pueden sufrir las personas que padecen esta patología. Este médico, q u e mencionaba, advirtió que en Chile el promedio, miren, el promedio de consumo de bebidas de fantasía es de 10 litros al mes por persona. ¿Sabía usted? Usted se está tomando 10 litros al mes por persona en promedio, lo que equivale a que se coma un kilo de azúcar solo en eso. Por lo tanto, es urgente que los padres cambien estos hábitos en sus hijos y que las personas cuiden su alimentación y realicen más actividad física. Diabetes、eh, es un tema muy recurrente. Yo les quiero refrescar un par de cosas. Sabemos que existen, bueno, al menos en, en, en el conocimiento popular, tres tipos de diabetes: la diabetes mellitus, la diabetes insípida y la diabetes gestacional. Pero una nota curiosa: ¿saben por qué ustedes, por qué se le llama diabetes mellitus a ese tipo de diabetes, a la diabetes tipo 1? Se le llama porque,、eh, por, por miel, mellitus significa miel, pero ¿saben por qué? Porque antiguamente la manera que había de saber que la persona tenía ese diabetes era tomando la orina. Y la orina tenía ese sabor a miel dulce. Por eso se llama diabetes mellitus. Pero hay otras diabetes que la orina no tiene olor, no tiene sabor. Y por eso se llama diabetes insípida, para que usted sepa. De ahí viene. Ya, de ahí viene el tema de diabetes mellitus y diabetes insípida. La primera requiere inyectarse insulina para tratarse y la diabetes, la otra, la, otra, la diabetes tipo 2, también que se le llama, se puede regular a través de medicamentos. Pero también existen opciones naturales que complementan la terapia tradicional para obtener una mejor calidad de vida para el diabético, una vez que ya está condenado a esto. Bueno, algunos consejos fáciles de implementar y especialmente en buenos hábitos alimentarios. Junto a alternativas de productos naturales se los paso a contar ahora. Un poquito de música por favor, pantalones. Neomatizando Con un poco de b l u e s que hasta ahora, para acá, p o r l a Puente Alto y Santiago en general, nos tiende un poco a bajar la frecuencia. Y nos concentremos en esto. Ya, pues, usted quiere saber si es diabético o si es diabético, quiere estar mejor. Y si tiene la duda, partamos por algo. Primero, cambiemos algunos hábitos, especialmente a los alimentarios. Le voy a contar. Es recomendable incorporar a la dieta un mínimo, mínimo de media, media taza. Media taza, f í j e s e media taza, no un kilo. Media taza al día de una mezcla de frambuesas, moras y arándanos. Porque esto ayuda a regular el azúcar, evitando las saltas repentinas como ocurre cuando usted consume carbohidratos refinados tan comunes en nuestra dieta como, por ejemplo, el pan, las masas en general, y que de, pas de, peso, de paso perdón, aumentan los kilos de grasa acumulada. ¿Qué otra recomendación de alimentos también? Consuma quinoa. Es un alimento milagroso, acuérdese siempre. Otro día vamos a hablar de la quinoa, quinoa o la quingua. O quinoa también le dicen. ya. Todos estos nombres tienen. Consuma palta. Yo entiendo, veo mucho, mucha palta circulando por ahí. Entiendo que la palta ha bajado de precio. Y ojalá siga bajando de precio. ¿eh? Para, porque nos hace muy bien consumir palta. Aceite de oliva. El aceite de oliva existe el mito de que es caro. Mire, yo he visto personas que se organizan. Y, por ejemplo, un, un, no tengo claro este minuto cuánto cuesta una, una, una chuica de 5 litros de aceite de oliva, esta virgen, que es el mejor. Y si se organizan 5 personas, porque sale mucho más barato comprarlo así,、si、compran entre 5 personas una de esas chuicas. y a 5 litros y se los distribuyen en 5 personas, tiene un litro para el mes y le sale más barato. Y además tiene una sana y buena preocupación de estar obteniendo de una manera más económica los alimentos que usted necesita. De esa manera también puede agruparse. ¿eh? Esto se ocupa mucho. Yo he visto casos de personas que se organizan en grupo y van a estos mercados, estos s u p m e r c a d o s donde se vende n por mayor, y entre varias familias compran las cosas por caja. Y después la distribuyen y l e s s a l e más barato. Ahorran dinero en el mes. Y se organizan con todos los gastos. Ya podíamos、pues、entonces, le dije yo a él, ¿qué es lo que era? Ah, el aceite de oliva. También el té verde. Es, pero sí, no abusen del té verde. Porque en algunos casos, cuando usted toma, no sé, p o r q u e quiere recuperar en, en un mes lo que viene provocándose en años, el, el aumento muy, muy potente de la ingesta de té verde le puede hacer. Producir problemas, dolores lumbares, la zona de los riñones, las glándulas s u p a r r e n a l e s por ahí. Hay unos dolores en la espalda. Por si acaso le pasa a usted, si eso le pasa, disminuya el consumo de verde, manténgase tomando porque todas estas cosas naturales no actúan de inmediato, actúan con el tiempo. Otro alimento que es fenomenal para el caso de las personas que tienen diabetes y los que también están en riesgo es consumir avena. Avena. Y también en general. Eh, granos y frutos secos, como por ejemplo las nueces, las almendras, incorporar la canela en su alimentación. Usted puede ponerle el té con canela. También puede, puede consumir la canela. En... Usted compra miel, por favor, y a s e g u r e s e que sea miel. miel. La miel se sabe, se sabe que es miel por el aroma y porque la miel tiende a cristalizarse de una forma bien pareja, bien homogénea. Yo he visto y lo denuncio en La Vega y lo he denunciado al Ministerio de Salud, pero no pasa nada. Venden unos potes de miel para unos precios increíbles, dos mil pesos el pote. Yo les aseguro que eso no es miel. Yo una vez compré para hacer la prueba, y, y, pero viene como rara, es como pastosa y a la vez tiene una, unas partes que son más espesas y otras más pastosas. Y tiene un fuerte aroma a miel porque le ponen odorizante. Estamos en Chile. Los reyes de la pillería, y aquí a todos los niveles. Y esa miel, p a r a una persona diabética, es una bomba porque son desechos de remolacha, los desechos de procesamiento de la caña de azúcar, que todo e s o lo usan y falsifican miel. Hay muchas denuncias respecto a esto, pero poca acción de las autoridades. Un kilo de miel mínimo debe costarle unos 5 mil pesos. Si usted no está seguro de que está comprando miel de calidad y miel miel razonablemente buena, Porque si estoy hablando con un diabético, no se trata de que se c o m a un par de kilos al, al, al mes, no. Que tenga un poco en la casa.、Eh, usted la puede combinar con canela. ¿Ya? Puede comprar en supermercados. O puede comprar en lugares establecidos. Hay lugares establecidos que la miel no está t a n c a r a Y fíjese que venga cristalizadita, porque es la cera de la s abeja s que se mezcla con la miel la que le da ese aspecto. Pero si está cristalizada, tiene que ser parejo. ¿Ya? No unas partes blandas y otras no. Porque además va a matar dos pájaros de un tiro con esto que le va a decir. Usted toma un, un, un, una porción de miel, cuatro cucharadas soperas, y las mezcla con canela en polvo. Las la b a t e así, así que se haga una pasta homogénea. Y usted consume eso. Le pone su pan un poquito, ya, suficiente como para pasarlo. Porque además es una mezcla muy buena para las personas, los hombres los diabéticos que tienen problemas de la próstata. e s t o es un, una, un medicamento que introdujeron los jesuitas. ¿eh? Yo tengo un amigo que tenía cáncer de próstata y se trató con este medicamento y otros más, y ha logrado controlar ese cáncer de próstata, el crecimiento desmedido de la próstata. Ya, íbamos entonces en incorporar a la alimentación、eh, la canela.、Ya. Y también incorpore verduras crudas y cocidas, porque le ayudan todas estas cosas le ayudan al organismo a sentirse más. Cómodo, más fácil de digerir la alimentación, por lo tanto estresa menos su sistema metabólico digestivo. Cuando hablamos de frutas cocidas, no estamos hablando de la fruta que es la, la verdura que,、eh, que hierva unos 5 minutos. Es un hervor, unos d o s hervores. Porque el calor hace que las moléculas que recubren, el recubrimiento de las moléculas de los vegetales se ablande y de esa manera usted le facilita la digestión. Por eso es, que se,、eh, es conveniente、eh, comer ciertas cosas cocidas. Esto es curioso, Juan Carlos, fíjate que también todas las civilizaciones del planeta, en todos los tiempos, siempre han tenido un alcohol. Siempre han contado con un alcohol. Y porque el alcohol ayuda en el proceso de la digestión de ciertas células, de ciertas moléculas de nutrientes, que gracias al alcohol se rompen sus paredes moleculares y, y se hace fácil r e s u c i o n a r las proteínas que lo contienen. el alcohol sal si usted por ejemplo se pega no s sé, e vamos a hablar de un plato rico un, un, que es muy rico además que de vez en cuando hay que hacerlo pero con equilibrio un bife a lo pobre con los huevitos y como corresponde ¿no、cierto? y usted lo, lo va a ir u n t a n d o el pancito la marraqueta el, bueno, se toma un, un vaso de vino y eso le va a ayudar al proceso de la ingestión de los de las grasas el alcohol que usted mete a su estómago se mezcla con los alimentos con los lípidos Y le facilita el trabajo al hígado y a la vesícula para digerir eso. No es para que lo haga todos los días porque tampoco hay bolsillo que aguante, pero, pero de vez en cuando y usted se relaja la conciencia incorporando un vasito de v i n o Un poquito de blue, Juan Carlos. でも、多くの人が知っているのは、多くの人が知っているのは、どうして鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏の鶏 Usted no ha tenido que comprar ningún medicamento. Estamos hablando de hábitos. Incorporar ejercicios a la rutina diaria. Y para eso usted no tiene que ir a gastar dinero en un gimnasio. Los tiempos son tan absurdos que usted tiene. Usted es el instrumento, el mejor instrumento para que usted、eh, haga fuerzas, para que haga pesas, para que haga flexibilidad, para que haga elongaciones. Todo lo tiene su cuerpo. n o tiene para que ir a gastar dinero en un gimnasio. Y encerrarse con 60 personas, 40 personas en un espacio cerrado que están todos sudando, todos respirando y liberando CO2 a la atmósfera en un ambiente de aire viciado. Va usted y se mete ahí a hacer ejercicio. Se contamina igual. Claro, se entretiene. Entonces, es muy importante incorporar ejercicio. No es necesario ir al gimnasio, le repito. Usted puede salir a caminar o a trotar. Caminar, si usted no puede trotar. Caminar, hablamos de caminar, no vagar, andar rápido, caminar rápido, a un buen ritmo, con los brazos, movimiento, movimiento de brazos laterales, respirando o n d o y botando el aire p o r la boca. Eso, y también en la misma casa usted puede hacer unas rutinitas cortas, tres veces a la semana, para hacer elongaciones, para la flexibilidad, y esto también le va a ayudar a combatir otra de las causas principales de l ADS, i que es el sedentarismo. Las personas que trabajan en oficina, yo también paso también por nada, si e n t a d o un escritorio, Eh, de vez en cuando, que soy yo, subo la escala. Y es voy al piso, subo al piso 7 corriendo, voy al piso 3, o bien subo al piso 11 corriendo y bajo corriendo. Y de esa manera, si me tomé un cafecito con una doblada, que son tan ricas, en un par de s u b i d a y bajadas, ¿qué más vamos a s c a l a r Ya, a todo esto que les he recomendado, vamos a agregar productos naturales que le ayudan a mejorar la calidad de vida. Y aquí vamos. pueden les recomiendo yo que esto pregunten ustedes la farmacia no de la farmacia、Hanneman. hay h n n n e m a a varias en la ciudad también pueden preguntar la farmacia t e l c h i en freire 35 en san bernardo hay un hay un producto que se llama forma 2 plus que tiene tiene un, una sustancia que se llama picolinato de cromo el picolinato de cromo se usa para mejorar la acción de la insulina y bajar los niveles de insulina en la sangre Hay otro, mire, yo le voy a dar un nombre y usted se va a reír de lo que es. Otro elemento que es muy saludable se llama Faseolus vulgaris. Repito, el Faseolus vulgaris. Este, el Faseolus vulgaris, ya lo voy a decir, el nombre más chileno, logra disminuir el porcentaje de absorción de las masas o c a r b o h i d r a t o s de la dieta. ¿Saben lo que es? Esos son los porotos, las judías, los porotos negros. Esos, son esos porotos. Lo que pasa es que cuando usted tiene cierto, cierta cantidad, necesita una cierta cantidad, usted no se puede comer en el almuerzo 3-4 platos de esto. Entonces lo que se hace es que hacen comprimidos. Extractos y、si、se hacen comprimidos y usted consume e s t o Pero en su alimentación incorpore, esto es un dato que me lo dieron a mí,、eh, una buena manera de aprovechar los nutrientes de las la legumbres, por ejemplo, por o t o s negros, combínelos con arroz. Qué raro, ¿ah? ¿eh? Con dinero. De esa manera se produce una mezcla química en el estómago que ayuda a liberar fácilmente las proteínas y todas las sustancias y tiene un efecto benéfico en el proceso metabólico. Hola, Zoila, ¿cómo está usted? Sí, Sí, estoy hablando con ella. Bueno, el tema de la diabetes es un tema que da para harto. Sin embargo, yo tengo que decirle aquí, y hay que ser responsable: si usted ya está bajo control, no abandone sus medicamentos. Pero sí, usted se tiene que ayudar mejorando la calidad de su alimentación y la calidad de sus botinas de ejercicios. ¿Ya? Aquí tenemos a un ejemplar diabético que está, viene de vuelta ya, porque está haciendo todas estas cosas. Ya está ahí mostrándome los bíceps. Bien, bien, bien. Estamos trabajando. Mira, como les digo, no abandonen su s tratamiento, s pero si usted hace estas recomendaciones que le damos acá, las personas que se preocupan de la. de la otra visión de la salud usted se va a sentir además mejor porque también ocurre y lo he visto juan carlos personas que se dicen no si、sí, puedo comer todo esto después me tomo la pastilla nomás y listo no es así mi amigo no es así piense que su cuerpo es como un computador que usted lo puede tener hiper ocupado todo el día trabajando en puros procesos tontos tratando de limpiar de limpiar de limpiar cuando su computador s u biología su cuerpo Podría estar tratando de que usted estuviera más relajadito y pudiera experimentar, por ejemplo, otras sensaciones, como por ejemplo, sentirse feliz, sentirse tranquilo. Claro, porque si tiene el cuerpo con una intoxicación metabólica, los neurotransmisores, las hormonas de la felicidad, no están corriendo, no están llegando a donde tienen que llegar porque usted tiene el torrente sanguíneo con glucosa, con colesterol, con grasa. Ya. Démosle un poquito de b l u e s Juan Carlos, para amenizar un poco. Estamos hablando de la diabetes, pero no queremos aburrirnos. En todos estos programas vamos tocando temas, pero quiero referirme a otra parte de, la, de, la, de este tipo, no solamente de la diabetes, sino que de otro tipo de problemas. Es muy fácil decirle a la persona que ya está experimentando problema, s que tiene la resistencia a la insulina, que está complicado, porque usted sabe nada más que una de las formas que uno tiene de darse cuenta de que está experimentando síntomas de la diabetes sin necesidad de medir la glicemia, porque Empieza la persona con una frecuente necesidad de orinar, una tremenda sed, siente hormigueo y entumecimiento en las manos, en el tumen y los pies también. En algunos casos baja de peso sin darse cuenta, sin, sin explicarse. Se produce fatiga y la persona e s cansada. Porque lo que está ocurriendo es que como hay una deficiencia del funcionamiento de la insulina, que e paso les cuento que la insulina es una hormona cuya función y esto es maravilloso, La función de la insulina en la sangre es producir que las células abran una, con sus bocas para que la glucosa que le lleva a la sangre entre a la célula y la célula l o convierte en energía. Cuando la insulina no está trabajando bien, entonces esta glucosa sigue corriendo por la sangre y nadie se la está consumiendo. Entonces la célula se cansa porque no tiene energía. Porque no tiene energía porque no está funcionando la insulina. Ese es el proceso de la diabetes. Por otro lado, teniendo un aumento en el tormento sanguíneo, De desechos como esta glucosa que está circulando, d e m á s empieza a producir problemas en, en, la, en, la, en, la, en la, el sistema vascular, en los pies, sobre todo empiezan a taponarse las venas. Por eso los diabéticos después van perdiendo,、eh, se le enfrían los pies porque no le s llega suficientemente la sangre a los pies. Y cuando tienen una herida, al no haber sangre, con el tema defensivo que, que lleva la sangre, esa herida se convierte después en un problema que finalmente terminan amputando el p r i m e r un dedo. Después el otro dedo, después el pie, después la piel r y no vamos a seguir. ¿Me entienden lo delicado que es? Tomen conciencia. Además, otro problema que se produce es que empieza a perder la visión. Bueno, yo les digo esto para que se asusten y tomen, tomen en cuenta esto. Hay que cuidarse. Pero miren, es muy fácil decirle a un diabético o a una persona que está expuesta a la diabetes: no, es que tú no tienes que comer、eh, tantos carbohidratos, tú no tienes que comer tantas cosas. Pero, y aquí llegamos a la otra, a la otra parte. Que forma parte de la, de la terapia que yo practico, y tiene que ver con la parte emocional de la persona. Si una persona está pasando por un proceso de depresión, o siente ausencia de ciertas sensaciones que le ayudan a mantenerse, le ayudarían a mantenerse más equilibrado, esa persona va a buscar esa, esa sensación en la comida. Entonces, tenemos que, cuando tenemos problemas de alimentación, que nos están generando problemas como la diabetes, o también alcoholismo, o también.、Eh, obesidad todos esos factores tienen una causa emocional y ese origen emocional también uno tiene que tratarlo como no tengo el tiempo en este programa para meterme más a fondo en el tema de la mente que ya he tratado en dos programas anteriores quiero decirle que los medicamentos homeopáticos así como las terapias las, las, las, las esencias florales del p o f e o r Richard Bach del médico Richard Bach y otro tipo de medicina Tienen una función de activar ciertos procesos, y fíjense lo que voy a decir, mentales. La homeopatía y las terapias florales tienen un sistema en que ayudan al cuerpo de manera de que reactivan procesos mentales. Así, así entonces, en homeopatía hay ayuda, hay medicamentos para las personas que tienen dependencia de drogas o alcohol. ¿Por qué? Porque v amo s a trabajar la ansiedad. Por otro lado, si esto lo mezclamos con un protocolo de biodescodificación, en donde nosotros encontramos junto al paciente, junto al consultante, cuál es el proceso, cuál es la emoción, cuál es el trauma, por así decir, que está generando este comportamiento, nosotros podemos revertir ese proceso. Este es el aporte que tienen las terapias complementarias hoy en día como una manera de coadyuvar, de apoyar. A los sistemas de salud estatales que no dan abasto. Les recuerdo, la Organización Mundial de la Salud reconoce dentro de las disciplinas de salud, dentro de las t é c n i c a s a la homeopatía, a las terapias florales, a la, a, la, a la medicina china y a la acupuntura, e incluso al Reiki y a las medicinas de los pueblos originarios, como por ejemplo a Canchile y los Mapuches, los reconoce como técnicas y se permite ejercer en los hospitales. Yo, en lo particular, estoy en ese proceso de certificarme porque mi ambición, mi meta, a mí no me importa tanto lo que esté haciendo cuando sean, pasen los años. Yo quiero estar en un hospital. Quiero, quiero ayudar a la gente, hacerle entender de que no, no es necesario estar tan dependiente de una pastilla muchas veces. Si viene una cosa necesaria, hay enfermedades e en las cuales nosotros podemos salir. Y si yo recupero, si, si encontramos esa, ese recuerdo. Ese mal recuerdo que me genera esa sensación de vacío, de soledad, de amargura, entonces yo voy a recuperar mi equilibrio respecto de la alimentación por m o、no、s t a r e n caso. Eso es el tema. Entonces, bueno, les cuento que ya por fin empiezo a tender acá en Puente Alto.、Eh, la dirección va a ser, i、eh, la raza r va al 0180, edificio Don Carlos, en la oficina 204. Eh, durante el día atiende, atiende ahí una queridísima amiga también y de mucho respeto, que es mi amiga Carla Zurduy, la abogada de Puente Alto, que es muy conocida acá. Pero en la tarde yo voy a atender ahí desde las 19 horas según cómo vaya siendo la demanda de horas de las personas. Por interno, ustedes me hacen las consultas y reservamos la hora. Le, le, le indico que el horario en que voy a atender va a ser. La 19 horas, porque antes tengo copado nuestra parte con ese tipo de actividades que también tengo yo. Les recuerdo que también soy ingeniero informático y estoy saliendo de ese mundo y me estoy metiendo ya cada vez más a la terapia porque me, es algo que me llena más y, y ya me estoy cansado de, de la computación. Este, bueno, les dijo: mi teléfono es el 989421990. Ustedes pueden mandar un mensaje de texto. O, o también pincharme, yo los llamo de vuelta si voy, quieren cuidar las Lucas. También tengo otro número telefónico, pero estoy me、no、t r a n s p o r t e n d o aquí,、eh, que va a estar d e s t i n a d o solamente a los pacientes o a los consultantes. Yo no hablo de pacientes, yo hablo de consultantes. porque, Dígame. Un abrazo a. ¿eh? Y, la, y, y les repito, oigan, no tengan miedo, no tengan miedo de las tarifas, porque yo soy súper razonable y todo se puede arreglar, ¿ok? Ya. Así es que, eso por ahora, porque también hay una consulta que tengo en el, en el centro, pero la gente, cuánto、bueno, alto, no va a ir a,、no、a, a mirar flores. A ver, hay una pregunta que tiene que ver con la biodescodificación y la depresión. Bueno, lo que pasa es que, primero que todo, Hay que entender que la depresión, en, en muchos casos habría que ver el caso en particular, pero siempre están asociados a cuadros de estrés prolongado. La, de, la depresión es el resultado de un estrés crónico acumulado que lo que hace es producir un desequilibrio en la generación y en el funcionamiento de ciertos neurotransmisores y neuropéptidos que son los encargados de traspasar o trasladar por el cuerpo el bienestar, la tranquilidad. Si yo eso le uno, Una mala alimentación, ¿verdad? Con un estrés metabólico porque la persona se está alimentando pésimo. Claro, está tan estresado. Esto pasa mucho en la oficina. Y en el mundo en que yo hice mi o f e c i ó n a n t i g u a m e n t e como ingeniero informático, se da mucho. El, el informático no tiene fin de semana, se amanece, no tiene horario. Claro, llega tarde porque se fue tarde, pero come cualquier cosa: come en la oficina, en el escritorio. En la noche llegan los sándwiches. Son muy ricos los sándwiches. ¿Ya? Con bebida gaseosa, con buenas pizzas, pero eso produce a la larga un trastorno metabólico un mezclado al, a la, a la, a la, al estrés que hace que por el cuerpo circule el exceso de sustancias que no son adecuadas, que las fabricamos nosotros mismos, como los corticoides,、eh, la cortisona y esas cosas. Todo eso va generando un cuadro que a la larga termina en qué una depresión. ¿Cómo se manifiesta la depresión? Yo lo he visto. Compañeros de trabajo que andan llorando por los pasillos, andan llorando. Reciben una, un, un mail, una respuesta de mal tono y lloran. s En t i e e n q un e e tal o una reunión y empiezan a tiritar, no pueden hablar, se les quiebra la voz. Y usted lo ve que tartamudean. Un tipo que uno conoce, que se, se capacitó en Alemania, que estuvo trabajando en México, que ha recorrido el mundo, que habla dos tres idiomas, y frente a una situación de conflicto,、eh, le tiritas la pera. Eso es depresión. Y más encima después,、pues、cualquier cosa lo hace llorar. También ocurre cuando usted enfrenta una situación de mal vivir en su ambiente familiar, en la casa, o cuando los niños también, los niños chicos, están expuestos a situaciones de estrés porque hay agresividad en la casa, porque también hay pesadumbre económica, hay gente que está perdiendo su casa, que están... y los niños escuchan esto, nos van a quitar la casa, y el niño piensa con terror dónde v i a vivir, todas esas cosas generan estrés. Pero los niños no se preocupa la gente mayor de mirar qué está pasando con ellos, a veces tocan sus temas delante de los niños con mucho. Mucho desatino, o Los niños escuchan y, y escuchan lo, las peleas de pareja, o, o cuando la pareja desdichada、eh, trata de volver al hijo en contra de, de la pareja que se fue, el, o al sea, papá o la mamá. Todo eso se está viendo siempre. Y al final los niños van generando también depresión. Hay una depresión espantosa que se le produce a los adolescentes, aprovecho a c u e r d al e s en los procesos de separación. Si usted se llama con su marido, s e ñ o r a y ha decidido separarse, pónganse de acuerdo en una cosa al menos. No vuelquen sus odios sobre sus hijos. Porque los niños, especialmente los más chicos, cuando sean grandes, van a manifestar trastornos de conducta. Porque ellos, ese recuerdo que ayer les conté en el programa pasado, que el inconsciente guarda todas esas historias buenas o malas, y para el inconsciente todas están pasando ahora. Para el inconsciente todo es presente. Por eso es que cuando uno hace un trabajo a la persona y recuerda una situación que le ha pasado cuando tenía cinco años, es como si la estuviera viviendo ahora. Es por eso, porque el inconsciente es siempre presente. Así que si ustedes se están llevando mal y está habiendo pelea en la casa, por favor no meta a los niños. Porque le voy a decir, existe ya un delito tipificado que es, esto se considera delito y hay personas que han sido condenadas. Esto se llama síndrome de la alienación parental. a s í se llama el resultado que o b tienen los hijos. Es un síndrome de la alienación parental. ¿Qué pasa con los hijos? Que después, cuando están en la adolescencia, generan depresiones. conductas、eh, no muy adecuadas para la c i d a d se ailan y、e、incluso llegan al suicidio por eso es que está constitucitado o como delito y en chile ya no ha habido condenas costó mucho tener que los tribunales y el código penal incorporara este, este esta actitud como delito alienar al, al hijo contra el papá o contra la mamá hay que s e r bien grandecito y, y, y, y no, no, no manipular el oído poquito de música juan carlos Yeah. Cause that's mine. I wonder how much going have you got. And I wonder about your friends that are not. I wonder.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 Estábamos hablando entonces que yo empiezo a atender a c á en p u ente Alto, como les digo, en el edificio de Don Carlos, desde después de 19 horas. y a El teléfono al que me pueden mandar un mensaje es el 8942-1990 y también tengo un correo leonel.rojas.com. g m a i l ¿Y en qué consiste el tratamiento y, y la, lo, el servicio que yo le presto? De partida, lo primero que tenemos que hacer Eh, es ver cómo llega usted en qué condiciones llega. Por lo tanto, yo ahí con la tecnología, el biocodificador cuántico, sacamos un escáner, una foto de su cuerpo, y eso lo guardamos como un registro inicial. Ahí nosotros tomamos nota, yo tomo nota de cuáles son sus indicadores, de presión, temperatura, nivel de glucosa en sangre que tiene en su momento,、eh, temperatura, su peso, la estatura. Y、eh, sacamos una foto, como le s digo, para ver cómo está su sistema cardiovascular, todo, sabemos todo. Y yo no les tengo que sacar sangre para saber cómo está la insulina, cómo está funcionando la, la, la tiroides.、Eh, y En los hombres no, no hay que hacer nada para saber cómo está funcionando la próstata, que es un tema que preocupa mucho. Bueno, y junto con eso, después que tenemos esa información, Eh, usted tiene un informe, un reporte, con, un ex, igual que un examen de laboratorio, pero esto está hecho con esta tecnología que se usa en Europa, se usa en España, se usa en Alemania, se usa en Unión Soviética, en Rusia, ya no se tiene s o v i e t i Y, y le, le abarata muchísimo y le entrega rápidamente un estado de su cuerpo. Mucha gente después hace la, la verificación. Y después dice, hoy、oh, sí, en realidad、eh, tengo alto colesterol, pero y la máquina ya le dijo que tenía colesterol alto. Y también le voy a explicar por qué el colesterol le puede estar subiendo. ¿Y a Y para qué el cuerpo hace eso? Eso forma parte de la capacitación, porque a las personas hay que e n s e ñ a r l e p o r otro lado, después viene la anamnesia homeopática, en donde yo tengo la entrevista con la persona, en donde podemos determinar cuál es, el cuál es el motivo de su consulta y empezamos a. viene la entrevista. En general, la primera sesión n o r m a l m e n t e dura como una hora o una hora y media. e o lo n s i e s no son 10 minutos. Son que se repite una hora o una, una hora y media más o ¿no? menos, en donde muchas veces la persona ya tiene cierta orientación que les permite aliviar y que ya tienen un, un camino. Y después de eso vienen las recomendaciones sobre los medicamentos que se van a usar. y Eso yo hago un análisis después, por eso es que e s un servicio, y, y, es un trabajo. ¿ya? Yo después tomo a las personas y hago un análisis en mi, en mi, en mi escritorio, en mi estudio, donde veo quién lo r e c o m e n d a r y cuál es el protocolo que se le indica a esta persona. ese protocolo puede incluir muchas cosas ¿sí? a lo mejor hay personas que no tienen el dinero para comprarlo todo pero s í algunas cosas ya empiezan a trabajar saben que tienen que revertir、eh, un problema alimentario y ya tienen una instrucción tal como le acabo de decir que no les cuesta dinero simplemente hay que ordenarse a h pero es que yo soy muy desordenado yo yo soy muy no no no me quiero bueno entonces le vamos a dar algo para que usted se valore más y dice,、ah, es que yo paso tan enojado paso tan e s c h e s a d peleo tanto bueno le ha m a n d o otra cosa otra otra indicación para que usted controle eso con alguna terapia floral y vamos saliendo adelante eso es lo que yo hago por tanto no puedo atender mucha gente de un viaje sí, yo tengo prácticamente la semana siempre copada el jueves para mí es sagrado el jueves mi puenteal t o y yo vengo para acá y hago esta p r o g r a m a d r ya Ahí tiene una orientación. La homeopatía actúa, como les digo, a nivel tanto físico como mental, porque la homeopatía, sus su medicamentos, y hoy día ya nadie cuestiona esto. Es que ser muy ignorante, te cambié la palabra, para volver a seguir hablando de que la homeopatía y estas cosas son placebos. que o n p l a Claro e b o c que son p l a c e b o algo que no tiene ningún efecto más que la gente se hace la ilusión de que lo está haciendo así. ¿Sabe por qué? Porque hoy día la homeopatía se usa en animales. Las terapias florales se usan en animales y en plantas, las esencias florales. Y un perro yo no le voy a invitar, le o a decir, oye, tómate esta huevita para que te creas que estás feliz. Claro, y funciona. ¿Por qué? Porque el principio de funcionamiento tanto de la homeopatía como de las terapias florales es la física cuántica, que es una técnica, que es una tecnología que está ahora ingresando al mundo de hoy día por todos lados. Usted está usando el celular. Y tiene el celular, manda un mensaje y instantáneamente le llega a Australia o a China. ¿Cómo? No se sabe. La gente es una tecnología tan potente en base a estos principios de la física cuántica que se han encontrado que hoy día, ya les digo, aquí me salto un poco,、ya. los chinos ya han hecho experimentos, los chinos, de traspasar objetos a través de la internet. t e r increíble. Vea, investigue, edúquese, intrúyese. Entonces, la homeopatía y las terapias florales son mucho más baratos que los medicamentos convencionales porque además no hay química entre medio. Aquí no hay química. Usted, si quiere, se puede tomar un frasco entero de globulito, a lo más le va a subir el azúcar. Pero no... O se puede tomar el frasquito completo de gotita. Pero eso no significa que no haga nada. No significa que la persona se arrepique. Simplemente va a perder el frasco, ¿no? Porque lo que sirve es la cantidad de la dosificación y que usted lo haga con cierta frecuencia y en cierto ritmo. Y de esa manera, usted. Yo lo hago. Hay, hay ciertos medicamentos, por ejemplo, que usted, una persona, la puede sacar de una crisis de pánico con gotitas. Le puede cambiar el estado anímico y emocional con gotitas. Debajo de la lengua se coloca. Esa es la, la, la, la medicina del futuro, además, le s digo, ¿eh? la medicina del futuro es esta. Porque en algún momento vamos a tener que entender que gastar millones y millones y millones de dólares en el tema este de buscar una curación contra el cáncer, Y cada día aumenta y aumenta la ¿no? enfermedad. Y en vez de gastar ese dinero, lo gastáramos en educar a la gente y generar técnicas de alimentación más sanas y saludables, d m i n u r í a l Y si por otro lado viviéramos un mundo más equilibrado, donde hubiera más amor y más respeto, las emociones negativas no florearían tan frecuentemente, por lo tanto, no habrían choques emocionales y no habrían entonces estas causas basales de enfermedad que c r e s t i t r y a n Respecto a la depresión, como les digo,、eh, si ha habido un origen de e s t r e d e s a bueno es un trabajo ya、yeah. le voy a contar ahora a l g o m á s en t r e t e n i d o pongamos ya e s t a l en t r e t e n y g u e n t e l d o no no pues cuento un poquito de luz de... para cambiar el v i d e o porque me quedan unos minutos y quiero hablarles sobre vida en otros mundos I got something、right、for my very eyes. I w a t c h e d a tie d d r a g i n both the far. Right before my very eyes. Cree n el amor, si、sí. ustedes creen e l amor, todos tenemos que creer en el amor, en la energía del universo, el amor. El amor explica todo, no hay que bloquear esa energía que es gratis, está ahí a disposición de todos nosotros. El universo funciona para nosotros. es Impresionante, yo le s cuento como en lo personal, hace un tiempo atrás yo estaba pasando por, un... sentía yo que tenía una, una crisis aquí en la, en la guatita, cuando no sientes i n que i t u d ...en Que yo quiero dedicarme más a esto, quiero tener más tiempo, pero también existe una obligación económica, entonces mi profesión me da otros otro ingresos. Yo conversaba, me acuerdo con Sandra, Sandra, mi profesora de terapia floral, en un lugar donde estoy estudiando esto para certificarme, me decía: Leo me decía, deja que el universo ordene todo, porque si tú estás honestamente caminando en esta vida y estás en busca de lo que tú amas a hacer, El universo va a estar funcionando. Y increíble como. O sea, no es increíble, es creíble porque yo lo he vivido. No solamente yo también.、Bien. Más personas que compartimos esta experiencia. Usted no crea, mi amigo o mi amiga, que si está pasando por un problema, este problema es eterno. Usted puede permitirlo que sea eterno. Usted puede. Es muy fácil no hacer nada y dejar que los problemas lo, lo sepulten. Pero si usted recurre a esa fuerza interior que tenemos los seres humanos, que muchas veces no tenemos conciencia de que la tenemos, Claro, nos van a derrumbar las cuentas, nos van a derrumbar los sinsabores de amor, los desencuentros amorosos. Siempre recuerde, creo yo, no sé, lo digo por. Lo leí por ahí, que nosotros vinimos a este mundo a vivir, vinimos solitos y nos vamos a ir solitos. Y en la pasada tratemos de honrear a las demás personas, en lo posible, porque no es fácil evitarlo. También a veces uno se va metiendo en problemas. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos siempre. Este es el único planeta con vida. En este pedazo de minutitos que nos quedan, como yo siempre les hablo de los textos del libro Durantia, que es otro conocimiento que me gusta ayudar a difundir. En esta revelación, en esta información que nos llegó gracias a la participación de seres interestelares, fíjense lo que estoy hablando. Este terapeuta que habla estas cosas, es decir, esto e loco. No, no, busque información. El mundo no está re reflejado solo en lo que informa la TV. La televisión lo único que produce en muchas personas es un adormecimiento de la conciencia. Piensen, vean, cuántas personas han pasado la vida con la tele prendida. Y ahí dependen de la tele. Y si la tele dice que va a llover, salen con paraguas.、Pero、no se le ocurre mirar para arriba a l cielo que está despejado, pero no es que la tele dijo que llovía y le creen a la tele. Entonces en la tele esto no está. Estos conocimientos no están. En la tele a usted no le dicen, no tome bebida gaseosa, no a b u s e la bebida fantasía que le da diabetes. No abuse de la bebida esta energética s t a e que le da la diabetes. No le dicen eso. Es más, le dicen, tome, consuma, porque alguien está pagando para que usted cree. Pero después, cuando vienen las consecuencias, entonces recién hay personas que dicen, hoy、oh", dicen, he descubierto un mundo. No sabía que esto existía. Respecto d e l libro de u r a m p i a hay mucha gente que me dice, bueno, pero si esto es tan impresionante, ¿por qué no se habla de eso? Adivinen, ¿por qué no se habla? Adivinen por qué las políticas de salud no están orientadas a inculcar en las personas y en los niños hábitos saludables de alimentación. Adivinen por qué no se hace. Por qué Chile es uno de los países, las mayores cifras de, de diabetes en América Latina somos nosotros. Las mayores cifras de obesidad en Chile, en América Latina, somos nosotros. Los mayores indicadores de suicidio en América Latina somos nosotros. País hiper, muy desarrollado, ¿verdad? Pero esa información usted la encuentra siempre y cuando investigue por lugares anexos a los estándares. Hay que revelarse. Y yo lo que busco es reventarle la cabeza y hacerlo pensar. Esta información nos dice de que hay vida en o t r o s mundos y que hay mundos incluso donde los habitantes no respiran. Inconcebible para nosotros.、Sí. Para mí es un paradigma. O sea, para que haya vida tiene que haber un proceso respiratorio. Porque curiosamente, en este planeta, todas las formas de vida que existen respiran. Respiran las plantas. Respiran las células, sus células, las células de su cuerpo respiran, por eso usted respira y le mete oxígeno, porque si usted no le mete oxígeno, sus celulitas se asfixian y usted se muere. Entonces, este planeta, la condición que tiene es que está compuesto por respiradores, no solamente los seres humanos, que t e n d r í m o s a pensar que todo, todo en este planeta somos nosotros, nosotros somos los menos, nosotros somos los de paso en este planeta. q u e puede extinguirse perfectamente la raza humana y el planeta va a seguir vivo igual. Pero si se extingue el planeta, si se muere la vida en e l p l a n e t a no extinguimos nosotros. s e n t o n c e s nos cuesta, nos cuenta uno de estos r e v e l a d o r es que la mayoría de los planetas está poblado del tipo de seres inteligentes que respiran. Pero también existen órdenes de mortales que son capaces de vivir en mundos con muy poco aire o sin aire. A ver. Pensemos en el agua. Los peces viven en el agua. ¿En el agua hay aire? No hay aire. El no hay aire en el agua. No, lo que hay es oxígeno c o n t u n d e e n el agua. Pero no hay aire. Claro, pero, pero como te digo, en el agua no hay aire. Lo que hay son burbujas, claro. Pero los peces y los seres vivos que viven en el agua se alimentan del oxígeno que tienen un sistema que lo s extraen de las moléculas de agua. Pero no que tengan aire.、Sí. Entonces, ya tiene usted un tema a pensar ahí. Los mundos habitados que están en este universo de o r g o n t o n más o menos el 7% de los planetas habitados son constituidos por seres que no son respiradores, vida que no respira. Y en el universo de n e v a d ó n completo, este porcentaje es de menos del 3%. Ahora, en todo el sistema de Satania, son solamente hay 9 planetas de seres que no son respiradores. Les recuerdo que el sistema de Satania. En el universo se llama un conjunto de planetas del cual nosotros formamos parte y es una coincidencia que se parezca al nombre de l Inefable, ¿ya? que no queremos nombrar. Pero en todo caso, el Satanás está piso i n en el nuestro lugar, no está acá. l que está acá, s e g ú n l o que d i c e no l s revelador, ese no lo nombro yo. Porque él llega. Ya. Entonces, ya, en el próximo programa les cuento más si hay alguna pregunta. Claro, si tú, mira, ¿se ha fijado usted, mi amiga, que cuando se pone a hablar de alguien, ya sea bien o mal, muchas veces llama o aparece? Y incluso hay un dicho muy popular que dice, hablando del rey de Roma, que luego asoma. Entonces cuando invocamos o nombramos a estos seres detestables, llegan, porque están preocupados. Bueno, también hay algunos de los cometas, hay cometas, que consisten en un grupo de meteoros, que por regla general están divididos en cuerpos de materia más pequeña que transportan también sustancias como oxígeno y aire y a g u a Millones y millones de meteoritos penetran la atmósfera de nuestro planeta Urantia diariamente, entrando a una velocidad de más de 320 kilómetros por segundo. 320 kilómetros por segundo, a esa velocidad se desintegran. En los mundos sin respiración, las razas avanzadas tienen que hacer mucho para protegerse del daño por meteoros, porque no hay atmósfera. ¿Se fijan? No hay atmósfera, pero hay seres que viven. Y ellos construyen instalaciones eléctricas que operan para consumir o desviar los meteoros. Estos seres que habitan esos planetas donde no hay atmósfera se enfrentan con un grave peligro cuando se aventuran más allá de estas zonas protegidas, porque les puede caer un meteorito si están todo el tiempo cayendo. Estos mundos también están sujetos a desastrosas tormentas eléctricas. De una naturaleza desconocida en Urantia. Urantia es nuestro planeta. Durante los tiempos de estos periodos de tremenda fluctuación de la energía, los habitantes deben refugiarse en sus estructuras especiales de aislamiento protector. Entonces ven a los seres humanos y con un potente m telescopio apuntan a un planeta y ven que no t i e n e mozo dice nada y dicen,、ah, ahí no hay vida. Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos las cosas como nosotros las vemos. Les repito que si yo quiero tener un estado de salud sano, saludable y con mi espíritu en alza, yo tengo que preocuparme también de mi desarrollo espiritual. Y forma parte de mi desarrollo espiritual guiar, ayudar a mi mente a que piense de una manera más amplia, a abrir mi cabeza a nuevas formas de conocer. Porque de esa manera yo también expando mi espíritu, expando mi mente y tomo control de mis pensamientos. Tomo control muchas veces de mis emociones y de esa manera me protejo de enfermarme. Ya. Bueno, hablando de estos planetas, no dejo este tema planteado porque quedan unos minutos más ¿no? para que usted, si quiere lo piensa mientras va por la calle más rato, la noche, piensa en lo que le estoy comentando yo, que hay una información que nos habla de esto. Dice también los reveladores. Que la vida en los mundos de los que no respiran, obviamente, es muy distinta de la vida en Urantia. Los seres que no respiran no comen comida ni beben agua como lo hacen las razas Urantianas o las razas respiradoras. Las reacciones del sistema nervioso, el mecanismo de regulación de la temperatura y el metabolismo de estos pueblos especializados. Difieren radicalmente de dichas funciones en los mortales u r a n t i a n o s Casi todas las acciones del vivir difieren, aparte de la reproducción y aún los métodos de procreación son un poco lo más d i f e r e n t e Hablando de esta electricidad, usted sabe que su sistema neurológico, su sistema, nosotros contamos con un sistema eléctrico en el cuerpo. Impulsos eléctricos que funcionan y, y, y circulan a una cierta velocidad y da como para prender un LED, incluso, esa, esa potencia. Y ese sistema eléctrico que nosotros tenemos, de d ó n d e vienen las pilas que generan esa electricidad, se dan cuenta que esto es maravilloso. Su cuerpo tiene un sistema neurológico que funciona también en base a impulsos eléctricos, tal como lo hace una pila, un circuito. ¿Ya? Usted aprieta un botoncito y se prende una, una, una, una guirnalda. ¿Ya? Con una pequeña batería, usted tiene luz. Su cuerpo, con un pequeño estímulo hormonal o con un pensamiento, estimula impulsos eléctricos que además estimulan su sistema nervioso y genera reacciones. O bien, de una manera involuntaria, si usted recibe un pequeño golpecito en la rodilla, estimula un impulso eléctrico y su rodilla se mueve, su pierna se mueve. Esos son los reflejos. Estamos hablando de mundos donde los seres viven en un sistema donde la energía, no existe la respiración, sin embargo existe la electricidad como parte de todo. En los mundos sin respiración, las especies animales son radicalmente distintas de las que se encuentran en los planetas atmosféricos. También hay animales, fíjense. El plan de vida sin respiración varía de la técnica de la existencia en un mundo atmosférico Y aún en la supervivencia, sus pueblos difieren, siendo candidatos para. aquí vamos a hablar de la etapa superior. Siendo candidatos para la fusión con el espíritu. Ellos se pueden fusionar también con su espíritu, a lo mejor de una manera más fácil. Sin embargo, estos seres disfrutan de la vida y llevan adelante las actividades del reino, del reino de Dios, con las mismas dificultades y alegrías relativas que experimentan los mortales. que viven en los mundos atmosféricos en cuanto a la mente y el carácter los que no respiran no difieren de otros tipos de mortales terminan diciendo en esta parte e este ítem mucho os podría interesar la conducta planetaria de este tipo de mortales porque una raza de seres de este tipo habita una esfera muy cercana a u r a n q u i ¿Qué planeta será el que e s t á habitado por e s e tipo de personas? ¿Qué planeta está muy cerca d u r a n t e a que no tiene atmósfera? ¿Y que, ¿Y que llegan extrañas informaciones de cosas muy raras que ocurren en ese planeta? ¿Y que nosotros apenas recibimos un mínimo de información? Bueno, los quiero dejar con la inquietud y esto también, como siempre digo, apunta a esa parte de su cuerpo que tiene que funcionar. Prenda su ajustador del pensamiento. Recuerden que es un regalo del Padre Universal, que existe aunque usted lo niegue o no lo quiera. Existe igual. Forma parte del proceso de la vida aceptarlo de una forma o de otra, aceptar esta verdad. Por más que hoy día hagamos entelequias filosóficas y razonamientos en base a frases muy elaboradas para demostrar la existencia o la ausencia de un poder universal, bueno, ese Dios existe. Y nos ha dotado esta vida, porque yo no entiendo cómo podemos hoy día todavía sostener ese tipo de duda si nosotros ya sabemos tanto, tenemos tanta información del universo y de nosotros mismos, que somos un universo. Nosotros tenemos 90 a 100 billones de células funcionando de una manera coordinada, estimuladas por un sistema neurológico, nervioso. Yo no lo voy a contar eso. Con una mente que nadie sabe dónde está. Con un alma que sabemos que existe, pero que no sabemos dónde está. Todo eso se prende, esa inquietud, cuando usted reconoce que en su mentecita existe un pedacito del Padre Universal que se llama Ajustador Divino. Es un pedazo del Padre Universal que está en su cabeza. Y la función de él es guiar su mente en la búsqueda de los valores superiores. Aquí no importa la religión que usted profese o. o las cosas buenas que usted le diga a la gente que usted hace. Aquí lo que importa es su trabajo personal, porque esto es algo personal. Usted vino solo a hacerlo y se va a ir solito a hacerlo. Lo que sí le digo, por la información que hemos recibido acá, los millones de personas que los conocemos en el mundo, que cuando usted se vaya, más de un ser querido lo va a estar esperando para darle la bienvenida y decirle no temas, la vida continúa. Quedamos hasta aquí hoy día. Les recuerdo que los espero en mi consulta, i r a r r a s o a l c e r o 180, Oficina 204, Edificio Don Carlos. Y en mi teléfono ustedes pueden coordinar la visita y yo lo voy a esperar con mucho cariño, especialmente a mis queridísimos coterrantes de contacto. Abrazo, amigos, buenas noches. テレビなキャワジューのミラー。 キンキトアブトン キムキトンヒゴー、アブトンヒゴー、ジャンビー、メラデルデビー、メリアシュビー。